...cuando todo aquello del gurú... maharachi sí, ...los sí, gurús, sí. todos estos que venían... ...de, sí. de, de la utiliza, India... ...se utiliza además la bondad... ¿sabes? ...porque... Eh,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 Tú estás enamorado Eso. de mí. Vamos a poner que me estoy liando un poquito con los de los a los No, no, pero nos entendemos en que todo el mundo puede ser manipulable, evidentemente. Claro, ¿no? claro. Pero, pero en ese caso, ¿no? Tú estás enamorado de mí, entonces yo te puedo manipular, te puedo inducir a que te cargues a mi marido. Eso es. Vamos a suponer, ¿no? Eso es. En realidad, claro, yo, yo no, no estoy bajo el sentimiento el amor,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 Para mí ha sido lujo, gracias. gracias.